Sí. Cabeceé y gol, ni esperado, Bueno, eh, me imagino el primer gol en este torneo, no, ¿qué sensación? No sé si el primero, creo que ya llegó a tres, pero bastante bien, vamos a, a lo que me refiero, que abriste, ah, hiciste sí, el sí, primer sí. gol del torneo Sí, sí, la verdad que muy contento, lástima que no se pudo ganar, pero partido muy bueno Creo que ni el arquero se lo esperaba No, <risa> ni yo me lo esperaba, mirá, cabeceé nomás y entró La fuiste a buscar, ¿te tuviste fe? Me tuve fe, sí. como dicen siempre, mi tío todo Tenete fe, tenete fe. Ah, me vale, faltó, faltó. Faltó partida más largo todo. Bueno, ¿y cómo lo viste el partido? ¿Crees que fue justo el 2-2? Sí, estuvo estuvo justo. Tuvimos nosotros para ganarlo y yo también, pero fue un partido muy lindo, intenso por el calor que hubo. Mucho de gasto, en el medio, mucho de gasto. ¿Sirve el punto? Sí, todo sirve. Siempre sirve. ¿Crees que enfrentaron a un, uno sí. de los candidatos? La verdad sí tiene un lindo equipo San Ignacio y siempre está ahí arriba. ¿Cómo lo ve la Libertad para este torneo? Y espero salir lo primero, ¿no? tenemos que salir primero. ¿A quién va dedicado el gol? Eh, a todas toda la familia. Que... Y al equipo. Todo tiene sentido. Gracias, Barty Mónico. No, gracias a vos.